ストイアクトブラドーケダメルト where ェア、やセアンラクラスオヘンレクレオ。 Por el barrio me reclama tu home, sabe que yo tengo ese polvo que la pone cabrona. Por eso es que ella solo toma la coca de mi zona, la que le vende mis tigres con chombas de maradona. l l e g o Armando, por siempre te seguiré recordando, la 10 en la espalda pa donde ando. Me levanto fumando mientras s en algún a tango, le meto tanto que me banco el c a n t o de los santos y Fernando que me llama. Me dice pan, hagamos algo histórico, sin salir de lo clásico, esquivando lo romántico. Y yo que soy fanático de un rap para científicos, traté de hacerlo cálido y rompí en Cada centímetro, la calle está en mis párrafos. Se da cuenta hasta el párroco. Antes no trabajaba, ahora no paro ni los sábados. Son hábitos, fumando hasta que quede pálido. Pero hoy no salí con el m a q u i n a p a darle un c h a c u i l ó n al gato. Antes que me vaya a matar, lo mato. Te lo juro, mamá, te lo juro, hermano, que en esta lo atrapo. Por mi muerto, que mis muertos que m i s barras rompen los contratos porque aumentan cada día como la herencia del chapo. Estoy acostumbrado a quedarme el trofeo. Tú no disparaste un fierro, nunca viste un tiroteo. Esto no es música, es la droga de Morfeo. Si me junto con el homer, se callan cuando rapeo. Los guachos en la esquina salen por la noche y vuelven por la maquina. Siento el peso del 10 en la remera. Soy Diego Armando en la bombonera. Tu pistola se encaquilla. Si fuera de Argentina, yo sería de la villa. La abuela está rezando de r o d i l l s Que su nieto no entre en la pandilla. En el barrio montan a caballo, pero no hacen hípica. Hay más jeringuillas que en la clínica. Aquí se mueven fichas, pero no hacen jaque mate. Están perdiendo peso, pero no es para el combate. Hablan de la calle y en la calle no los veo. Todo el día entre barrotes, parece que soy un reo. Mueven los paquetes y no trabajan e l correo. c a n t a n el agua, pero no van a solfer. Los guachos ワ n la esquina salen por la noche くときに、ワシの前に行くときに、ワシ i n a 行くときに、ワシの前に行くとワシの前に行くときに、ワシの前に行くときに、ワシの